1 Samuel capítulo 31, versículo primero. Los filisteos, pues, pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a j o n a t á n y a Abinadab y a Malquisoa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros, Y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: Saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día juntamente con sus tres hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en Elias. Aconteció al siguiente día, que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, Hallaron a Saúl y a sus tres hijos tendidos en el monte de Gilboa, y le cortaron la cabeza, y le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos, para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astaroth, y colgaron su cuerpo en el muro de Bethsam. Mas oyéndolos de Jabes de Galaad, esto que los filisteos hicieron a Saúl, Todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche, y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Beth Sam, y viniendo a Jabes los quemaron allí, y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron siete días.